Y les pedimos que levanten la mano mira arriba. bien arriba. Vamos a hacer tres canciones bien románticas. Y se las dedicamos en especial a todas las mujeres que vinieron esta noche. Y a los muchachos también, los muchachos que son ahí románticos. Para todos los que andan bien en el amor, ¿okay? ¿cómo anda San Juan en el amor? ¿Se han peleado con los novios? Bueno, para los que andan bien, escuchen esta letra que es muy bonita, dice así. Oh, yeah. No hay otro lugar. is it